Vale. Ya la toqué ya, pero no, no fue suficiente, necesito tocar otra el... Me voy de ir a porque ya en tiempo. Para que esperar más, será mejor mancharme. Disculpame, preciosa. ¿Protones pedrejos? su nombre y despido de ti me voy de gira a un de la grana a la tierra a la tierra de gran Carlos Santana de gira a de la grana que viene a ser la Carlos Santana Nana, ¿eh? hey, sí. puro sabor pura caña. Con darle sabor a chocolate, puro azúcar estándar, va darle sabor a chocolate de Bonitos cañas perales verdes y dulces. Como va ritmo? vamos a gozar ya oye como va ritmo? vamos a gozar ya. Santana, de México para el mundo puro sabor puro talento, puro sentimiento esa mujer me está matando me ha espinado el corazón por más que trato de olvidarla mi alma no da razón hay corazón espinado Corazón espiritual. Hoy pongo punto y seguido a mi alma de poeta. Estoy malhumorada. Siento que me hace falta algo. Y aunque todo a mi alrededor está mejor, yo sigo sintiendo un vacío en mi interior. Llenarlo con humo es absurdo. Lo único que hará tanto tabaco es hacer que me duelan los pulmones. Ya no quiero cargar otro dolor. Sé que no tiene ningún caso. Buscar llenarme con lo de afuera nada más enfurecerá a la fiera que ya desgarra desde dentro. Ya no puedo esconderme de mi fracaso y fingir que no sé qué es lo que me causa tan tremenda insatisfacción. Yo lo sé. Sé que es la poesía que reclama en mí un espacio. Romper por un instante con mi contacto con este orden abstinente tan predecible y sensato sin conciencia de ese algo omnipresente que me llene de repente de silencio, que me calme las angustias lamiéndolas con lenguas de tinta. Ya no aguanto mi hipocresía resiliente, ya no siento que esta máscara de normal me represente. Finjo estar en equilibrio, pero dentro no dejan de agobiarme mis delirios de poeta. Yo no nací para estar cuerda, siempre supe que mi locura más que matarme me libera. Y hoy, he acumulado tantas horas actuando como un humano que lo único que quiero es salir de esta ordenada realidad mundana. Extraño muchísimo las horas pegadas a las letras, esas que surgían como manantial de todas mis grietas. ¿De qué me sirvió resanarlas con programas y recetas, si hoy quiero reventarlas y volver a ser poeta, loca y suelta, tan caótica, que mata de incongruencia todas mis resistencias. Ya no sé si estoy buscando recuperarme o si en esta rehabilitación continua no he hecho más que recaer en la normalidad que tanto repele mi alma antigua. Ya no sé qué quiero, nunca lo supe, pero creí que sí. Tampoco sé cómo es que llegué de nuevo a este hartazgo de mentiras. Yo sigo siendo la misma suicida que anima a otros a la vida, Hoy recuerdo cómo era, y sé que mi memoria no es certera, que seguro mi mente enferma la maquilla de fantasía y le borra las agudas aristas deprimidas que me llevaron a esta entrada en la vida. como quisiera volver a ser etérea, y olvidarme de mi carne tan adicta a la caída, tan precipitada a la ilusión de la materia. como quisiera salvarme de la conciencia de saberme dualidad tan inconexa. Me parece perverso el diseño de la trama que vivimos en esta dimensión de opuestos que se excluyen y se complementan, que se repelen y se atraen. Desde esta piel que no concibe el frío sin el calor, desde esta mente que no hace sino dudar de la verdad, desde esta loca cabeza, desde este loco corazón, sentimiento que se agolpa y me sobrepasa sin dejarme respirar, entre llanto y carcajadas iracundas, toda esta sensibilidad paralizada tras una máscara bien adaptada a los horarios establecidos por la sanidad. Yo no puedo cargar más en silencio esta irrealidad, que dentro mío me puebla de humedades, de crisis de angustia, de ansiedad, de motivos razonables para no quebrarme y volver a escapar, en la caída sin final de dosis siempre insuficientes de anestesia ilegal. Ya no puedo, y por eso vomito con tinta el empacho que me genera saberme incongruente, ambivalente y contradictoria, una loca poeta que si no fuera porque lo siento todo y al mismo tiempo, no estaría aquí, sabiendo que para salvarme de esta catástrofe natural me bastará el refugio de papel reforzado con litros de tinta y un punto final. No, mejor que sean tres. Así dejo en suspensivo el veredicto, y no termino de decirme cuerda bendita, poeta, proscrita, o tan solo mujer. A veces todos los vientos tiran de mí desde todos los puntos cardinales. A veces los elementos me llenan de incendios, de huracanes, temblores y tornados. A veces no es suficiente querer ser sano, y es necesario necrosar las bendiciones para iluminarse más allá de lo deseado. A veces basta reconocerme vulnerable para disfrutar el ser humano. Punto y aparte. Que no he terminado de arrancarme los conceptos autoimpuestos de una cotidianidad aceptable. Aún me quedan algunos que empañan mis infinitas posibilidades. Edeleva. Las facciones de mi abuelo. Hay momentos, instantes de lucidez y nostalgia, en que veo en tu rostro el rostro de mi padre. Pienso en que mi padre se parecía mucho a mi abuelo. Mi abuelo murió apenas nacido mi padre. Los límites de la memoria son tenues. Mi padre y yo vivimos en realidades alternas. A veces, como en un milagro, viajábamos a través de la misma lluvia. Los límites de la memoria son frágiles. Hay instantes, Noam, donde te abrazo y tu sonrisa se lleva el dolor que se acumula. Entonces, viajamos juntos, enfilamos hacia el sueño, hacia un pueblo inexistente y feliz. La sonrisa de mi padre aparece en tu rostro, como una estrella fugaz que persiste. En ocasiones, Pienso que te pareces a él, sobre todo cuando miras con escepticismo al mundo, cuando despiertas gritando en medio de la noche y me abrazas. Pienso en tus gestos, como rostros familiares que no alcanzo a reconocer. Los límites de la memoria son praderas interminables. Tu sonrisa es la tierra prometida, donde nos sentaremos juntos para compartir el pan. Ernesto Abundis. Francisco Huidobro. Sé que estás a punto de decirme que estoy loco, que no sirvo para darte lo que quieres que te dé. Estoy harto de que me haga falta algo, de sentir toda la carga, todo el peso de la culpa. Sé que es muy maníaco de mi parte, el llamar para colgarte. Pero ya no tengo nada que decir. Tengo miedo, tengo ganas de esconderme. Ya no sé ni qué meterme para no pensar en ti. Rosario Castellanos el otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, Y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro. Siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Desamor Me vio como se mira a través de un cristal O del aire O de nada Y entonces supe Yo no estaba allí Ni en ninguna otra parte Ni había estado nunca Ni estaría Y fui como el que muere en la epidemia Sin identificar Y es arrojado a la fosa común Agonía fuera del muro Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan, el cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera, y el hambre los alumbra, y la necesidad, más dura que metales. Sin orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Una vértebra? Que todavía la especie no produce los hombres roban mienten como animal de presa olfatean devoran y disputan a otro la carroña y cuando bailan cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se embilecen sonríen entornan levemente los párpados contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal, inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar, ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos. De los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. nombre es Anita Salazar Beltrán y les comparto este texto que he escrito con mucho cariño para 360 Radio Cartón. En estos días me he llamado con una voz fuerte y un reclamo. Es innecesario ya que me doy cuenta que la suavidad de mis palabras son lo que más necesito para curar a mi alma. Entonces, Hice una pausa y dije caer mis lágrimas. Me puse a leer un poema y a escribir porque también soy poeta. Entonces me di cuenta de que estoy hecha. Recordé ese masaje que le di a mi piel con aceite de vainilla para dejar de amargarme la vida. Mi voluntad comenzó a renacer. Me brindé este abrazo tan cálido. Moví mi cuerpo, lo purifiqué, sentí la vida fluir. Sé que puedo regalar una caricia a mi cuerpo, sin la obligación de tener sexo. Que el descanso es lo más preciado cuando brindo a otros mis cuidados. Que sigan disfrutando de la vida. Les mando un abrazo a todos los radioescuchas de Radio Cartón. Adiós. Hola, eh, soy Silvia Verónica y quiero compartir para 360 Radio algunos textos. Eh, los textos que seleccioné para compartirles el día de hoy son textos de mi autoría y bueno, se basan como un poco para conmemorar este 25 de noviembre de Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Eh, serán algunos poemas y un cuento. Ella tiene un hijo. Ella tiene un papá del hijo. Ella, el hijo, y el papá del hijo viven en la casa. Ella tiene una casa. El papá del hijo jamás ha sido papá. No tiene hijo, no tiene esposa, no tiene casa. Él tenía un sueño, un proyecto. Ahora tiene un escritorio, una vida automatizada. Ella tenía un deseo. Ahora tiene el hijo, una colegiatura, un papá del hijo y una casa. El hijo no tiene madre, no tiene padre. El hijo tiene un caballo, una escuela, una imagen, una ausencia. La madre habita el abandono. Ella, el hijo, el papá del hijo, viven en la casa. Ella tiene una casa. Quise escribir una adivinanza, pero me salió un cuento. Entonces quise escribir el cuento y terminó por ser este chiste. ¿Qué es? ¿Qué es? No es el sonido hueco que se nombra, pero en su inicial se dibuja una serpiente. No usa apellido, pero si así fuera, este evocaría la verdad. ¿Qué es? que es? Vea usted ahí el gran embrollo en el que me metí. Objetivando, subjetivando, queriendo separar el objeto del nombre. Queriendo hacer sujeto del objeto. Entonces, al darme cuenta de ello, pensé en remediarlo fácilmente y cambiar el nombre. Ahora, en lugar de adivinanza, sería un chiste. ¿Dónde radica el chiste? Para mí es claro, camarada. No puede uno separar del nombre así como de lo que se dice de uno. Y, por ejemplo, está la serpiente. Se preguntará usted, ¿la serpiente? Sí, la serpiente. Y la historia es quien salva, quien da esperanza mi chiste y abre la posibilidad de ser de esto algo adivinable. Explicaré para usted. En el Génesis, libro de la Biblia, en líneas tituladas La tentación y la caída, se nos cuenta cómo la serpiente, el animal, más astuto entre todos, se planta frente a la mujer. Ser hecho de él y para el hombre. <risas> Seguro ya comienza a tomar sentido al chiste. El punto es, la serpiente, una vez frente a la mujer, establece comunicación directa. Comunicación directa, corta y efectiva. Así como nos comunicamos las mujeres. Entonces le pregunta. ¿Es cierto que Dios le ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer en cuestión, a quien después se le conoce como Eva, pudiendo en ese momento ignorar a la serpiente, siendo así una mala vecina, o mentir para hacer chismes de las palabras y órdenes de Dios, como un intento de rebelión prematura al, al patriarcado, elige el camino de la rectitud y honestidad. Insisto, así como somos las mujeres. Y contesta... Podemos comer de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Estas son las palabras textuales dichas por Dios y citadas por Eva, quien las almacenó en su menor memoria como muestra de su interés por la supervivencia y el bienestar de la especie. Y claro, por amor a Adán, así como somos las mujeres, preocupadas y amorosas. En respuesta, la serpiente le dijo, ¿no es cierto que morirán? Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán los ojos. Entonces, ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Lo que le sigue esta historia, ya todos lo sabemos. Trigo a la memoria esta parábola para dar muestra cómo la pobre de la serpiente para no hablar de los chismes, rumores y culpas que giraron en torno a la mujer tras este relato, a partir de ese momento, y por una decisión que atañó solo a Eva, según, resultó la más mala de las historias, no solo la mala, sino la más mala de las malas del universo. Y solo por algo que dicen que hizo, Canadá le consta, parábola manera de historia que unos influyentes difunden a diestra y siniestra a través de su obra. ¿Qué es un chiste que se explica? ¿Qué sería de las serpientes si tan solo los narradores de su historia, de su historia universal, hubiesen sido los mayas? ¿Qué hubiera sido de la mujer sin narrador de su génesis exidencial hubiese sido Lars von Trev? ¿Hubiese sido este adivinanza, chiste, cuento si lo hubieras escrito tú? Diario de una doña enamorada Hay días en que porto mi vestido favorito, me coloco los guantes... Y comienzo a limpiar con cloro, la adrenalina que me brinda ese solo hecho, pensar en una gota o el salpiqueo del húmedo trapo sobre mi prenda amada, hace que suba el volumen, y al compás de cita me imagino girando, y el trapo y mi amado girando conmigo. llena Mas que muchas princesas, princesa aparecía, pero ella de gracia como l'ave Maria, que no la viu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 ¿Cuál es tu propio modo de desdramatizar? ¿Qué vínculos? ¿Qué actividades te ayudan a ejercer la liviandad interior? ¿Cuáles son los recursos que más te devuelven a lo más diáfano de tu identidad emocional? Me quedo aquí, escuchándote. Abrazo siempre. Este poema es de Virginia Gawel. Se los comparto con mucho cariño. Grandiosas. Que tengan un bonito día. Pequeño ensayo. Pretensión de ensayo literario. Apología del oficio. Para 360. Gracias al señor Fong. El mestre Fong. El genio huyó de su morada, helada escapó de su prisión. Ahora sólo servirá para el mensaje echado al mar, a la deriva. Vacía la botella, sin espíritu al interior y la pena en el gasnate atorada, sin la intención de ir a fondo y desaparecer ahogada. Descargué la furia contra aquel envase que ahora despojado de su contenido me parecía inútil. ¿pero realmente estaba ya vacía o era el ser ligero que no puede apreciar lo que se ha vuelto común y cotidiano? El cuerpo despojado de su alma se convierte en restos, mas no pierde toda la belleza, su misterio y su nobleza. Pensé en la botella, en el oficio, su compañía por siglos, Como el líquido superenfriado nos había mostrado dos universos, corregido la visión, permitido el ingreso de la luz, la transmisión del mensaje. Con filo extraordinario, cegado el ciclo con un cuello de botella roto, con una punta de flecha oscura, traspasante, transparente, coloreada. A partir de ello, esta historia, que no es mía, sino ajena. Cuentan los que saben de estas cosas, que es que un señor ya viejo, a quien se llamaba Plinio, o Don Plinio para los no tan cercanos, porque los amigos lo conocían como Gallo, máxima autoridad entre los escritores tempranos, cuya obra recoge de todo un poco todo un modelo hasta quizás el final de la edad media donde aparecen luego algunos señores haciendo investigaciones con cosas que llamarán método científico y ondas por el estilo cuentan así mismo que departió de este plano por andar inhalando cosas raras emitidas por Natura allá por el 79 como dije que dijeron, todo un caballero estoico de quien podría seguir detallando su obra literaria de investigación, mas sin embargo no se trata este relato sobre su persona y hechos sino más bien de lo que nos consigna en sus textos o aquellos que le sobrevivieron pues consigna a don Plinio en algunos de sus textos como estos navegantes, transportistas y o mercaderes marinos habrían descubierto la fabricación del vidrio por un mero accidente similar a aquel del burro que tocó la flauta, vaina que resulta algo más que inverosímil a nuestros ojos el día de hoy. Total, dice don Plinio el Ruco, estos navegantes estacionados en alguna bahía, punta o alguna cosa así, siguiendo el orden natural de las cosas, tuvieron hambre, y a falta de opciones, se dispusieron cocinar. Estando sobre la playa, nos dice, cómo en lugar de encontrar rocas para sentar la olla sobre el fuego, pues dispusieron de unos bloques que llevaban consigo, y de un material que llamaban natrón, cosa esta muy popular según otros escribientes para embalsamar los difuntos muertos en Egipto, aunque se sabe que el citado tenía más de un uso. Así pues, apoyaron aquella olla orejona, más bien puchero, o eso como olla de bruja de película de Disney, esto lo imagino. Prendieron fuego, cocinaron, y no menciona si bailaron o bebieron en esa comilonga afortunada. Pero pasada la noche y llegado el nuevo día, notaron un material de apariencia cristalina que habría fluido a partir del fuego. Esto, en teoría, de Sofocleto, nos dice que la combinación de arena como fuente de sílice y el natrón o carbonato sódico habrían dado como resultado un vidrio simple o básico. Desconozco, dado el carácter romántico de la historia y por no haber leído de primera mano los textos, si don Plinio abunda sobre el establecimiento de una fórmula del vidrio o consignarán el hecho con algún rigor histórico requerido a la postre o si hubo la creación del incipiente nuevo gremio, acaso alguno de los marinos en algún recorte laboral haya desarrollado alguna técnica particular o vendido aquel secreto industrial, tan celosamente guardado a través del tiempo, en algunos casos castigado, bajo pena de muerte a quien divulgara sus secretos. Es simpática la historia del gallo, pero dicho material existe al menos 2.500 años antes que Don Plinio, y dada la ausencia de información asentada con rigor histórico, el mito se convierte en funda mental Es así como narra Plinio, el viejo, cómo a partir de una fogata y los elementos básicos presentes de manera casual, aparece en forma casi natural, similar a la obsidiana, el vidrio que recién comienza su andar por los siglos de los siglos yo no lo sé de cierto pero supongo que una mujer y un hombre Y algún día se quiere Se van quedando solos Poco a poco Y algo en su corazón Les dice que están solos Solo sobre la tierra Se penetran Se van matando Y el uno al otro Todo se hace en silencio Como se hace la luz dentro del ojo Y el amor une cuerpos si Y en silencio Se van llenando el uno al otro Cualquier día despiertan sobre brazos piensan entonces que lo saben todo no desierto. Mientras le doy un sorbo a mi delicioso y llumeante café. Ah. Me pongo a elucubrar en la terrible desesperación que debe sentirse cuando llegas al cajero, pones tu NIP y te das cuenta, te sacude la desesperación, el terror de que han saqueado tu cuenta bancaria, ¡Ah! queridos hermanos, grillos queridos hermanos de la Cuarta Transformation. Que una y otra vez... Esto ya se volvió disco rayado... Oigan... Prendes la televisión... Que le robaron en la cuenta bancaria... Que lo saquearon... Que lo balasearon... Que fue a sacar dinero... Y ya lo estaban esperando... Unos orangotanes afuera... Para desvalijarlo... Te metes al internet... En las redes sociales... El clamor... Por todas partes... Esto se está volviendo... Ya una noticia de todos los días... ¿Cómo es posible? Pues por eso metes el dinero en el banco... Por eso no lo pones abajo del colchón... Y chequen ustedes, queridos hermanos grillos... Eh, así nos acostumbró el PRIAN... Sexenio tras sexenio tras sexenio... La Comisión Nacional de Valores tenía que intervenir... Porque había esas... Eh, en, eh, eh, agrupaciones... Esas instituciones financieras... Patitos, chafitas... Que terminaban reventando y corrían y huían, y se llevaban el dinero de los ahorradores, la, el escándalo más reciente es el de FAMSA, ahí andan los pobres ahorradores como gallinas sin cabeza, no saben cómo recuperar su dinero, eh, aquella, la Ucrem, ¿se acuerdan de la Ucrem? En tiempos de Natividad González Parás, había otro que se llamaba FICREA, pues oh, oh, eh, queridos hermanos grillos, el banco que está dando la alerta roja, es el Santander, hubo uh, eh, eh, señores que los lo desvalijaron con 400 mil pesos, otros con 50 000, otros con otro, ay, oh, ¿qué está pasando? Bueno, bueno, eso pasa muchas veces cuando el ciudadano no levanta la voz. Por eso vemos ahí a Rocío Montalvo de Únete Pueblo luchando por los intereses de quienes viajan en el transporte urbano, hombre. Levantando la voz, protestando, ahí está. Ahí está mi amiga Argelia Montes promoviendo el dióxido de cloro. ¿Eh? ...para que no te vaya a alcanzar la peste del COVID-19... Son, son, ...son voces ciudadanas auténticas... ...pero no, no, no, lo que prima bajo el cielo de Monterrey... ...es que no es mi pedo... ...no, pues ahí, rásquensela como puedan... ...y, y entonces, entonces llega el pobre... ...Regiomontano al cajero, pone su NIV... ...y descubre que lo han desvalijado... ...oh, y ahora quién podrá defenderme... ...organízate Regiomontano... ...es preciso que surja una organización ciudadana independiente para defenderse en contra de los atracos de estas instituciones rateras financieras. ¡Aguas con los bancos Se me que hay que ir ya a esconder el dinero abajo del colchón. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se va a organizar? ¿Por Porque queridos hermanos grillos, Esto, esto no se va a parar Así que, aguas, aguas Cuando vaya usted a poner su nip no le vaya a dar un patati Esto es, la ventana de Jaim Y yo soy, yo soy, Roberto Gichan